Buenas noches, bienvenidos al programa número 28 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa, aquí desde mi pequeña tarea ajedrecística del sur de Galicia, en España. Hoy con el tablero en una posición de libro, analizando profundamente qué es lo que sucede. Y bueno, conmemoramos hoy, precisamente esta semana, hacía ayer 12 años, que se producía lo que. Paco Vallejo nos está contando p、pues, u en s e este momento. Los estudios, terminé a n d estudios, o los e t i r m el book, el show, la selectividad y al mismo tiempo pues, me convertí en gran maestro de ajedrez.、Bueno, estuve n o e jugando campeonatos mundiales desde los 7 años hasta los 18, que cuando gané el campeonato mundial junior, que fue justo al entrar en la universidad. Y me fui a Barcelona a vivir. En Barcelona tuve que tomar una decisión bastante importante también de i vida, que fue si s e g u i r estudiando en la universidad o dedicarme al ajedrez. Y creo que tomé la decisión correcta, porque bueno, si llego a seguir c o n la universidad hubiera sido uno de los millones de licenciados que están hoy en día pasando lo difícil en España. Entonces, al menos, me sentía un poquito más especial siendo un buen jugador de ajedrez. Creo que tomé la decisión correcta. Y bueno, hoy en día pues tengo una vida bastante razonable, no es una vida fácil porque es una vida de muchos viajes, donde es difícil tener una continuidad de las cosas. Vivo en Palma de Mallorca y, y bueno, realmente prácticamente no piso mi casa, estoy viajando constantemente, jugando torneos, entrenamientos, todo tipo, pero la verdad es que he estado en más de 30 países, he conocido muchísima gente, tengo una vida, creo que a p a s i o n a n t e así que bueno. Bueno, pues así describía Paco Vallejo en un precioso vídeo que se acaba de grabar,、eh, con, con, correspondiendo, coincidiendo con el campeonato de grandes maestros del Gran Slam,、eh, precisamente el día 7 de octubre, hace muy, muy poquito. Sabéis que es de especial actualidad por dos motivos: uno, se cumple esta semana el decimosegundo aniversario del Campeonato del Mundo Juvenil, ganado sub-18 por Paco Vallejo. Y segundo, porque Paco sigue con ese anuncio de que quiere dejar un poco el ajedrez de forma temporal, a pesar de que bueno, sigue jugando con el Baden-Baden en -Baden, la liga y bueno, algún compromiso más. Bueno, pues aquí este audio, este precioso vídeo lo podéis ver en el Facebook de Radio Ajedrez Profano. También lo podéis, si buscáis los maestros de ajedrez en la final del Gran Slam, veis el vídeo. Es un vídeo precioso, precioso, que va recorriendo. Eh, la juventud de Paco Vallejo, de Karjakin, de Caruana, de Carsen, de Aronian y de, ¿cómo、no? de nuestro Bisbatán Agarán, en el que nos desvela aquel momento en el que iba por el tren y él también, con 16, 17 años, no sabía si dedicarse al ajedrez o no dedicarse al ajedrez profesionalmente, y se encuentra con un señor mayor, están hablando todo el tiempo, él le dice que le gustaría dedicarse al ajedrez. Y ahí le dice: No, ¿cómo te vas a dedicar tú al ajedrez? La gente no vive del ajedrez, le dice esta persona mayor que v i v e en el tren. Hombre, si fueras Anán, aún, aún, pero alguien como tú no va a poder. Y en ese momento Anán se vio reforzado y se decidió por el ajedrez profesional, y ahí vendría el camino del próximo campeón del mundo. Bueno, pues después de este intro,、eh, repasar lo que va a ser nuestro contenido para hoy. Primero lanzaremos nuestro flash de noticias. Después empezaremos. Hoy tenemos a David Fernández con nosotros. Tanto Juan Jesús como Juan Andrés no han podido estar. Y empezaremos con lo que ha sido el estudio que ha levantado pasiones en el Facebook. Daremos la resolución a esa posición del Rey para el Mate en 3. Lanzaremos nuestro nuevo reto para esta semana. Y、eh, repasaremos la actualidad de los torneos que se han jugado por aquí. l l e r a r e m o s con nuestras secciones clásicas, un poquito de e l l o de Twitter, alguna aplicación, a ver si nos da tiempo de todo. Y vamos a terminar con la primera parte de una mini biografía del de genio mundial, el que Fabiano Caruana decía que era su gran referencia, nuestro Bobby Fischer. Y sin nada más, empezamos con el flash de noticias.